Hasta las 12 Enredando las mañanas Un mapa sonoro de la información y las noticias Hecho en red RNMA Continúa este Enredando las mañanas Haciendo este compilado de información Este programa editado para este viernes 7 de noviembre Les contamos esta vez, vamos a escuchar lo que pasó en el programa del compañero Luis Angió, otras voces, otras propuestas, programa nocturno, en el que hizo una entrevista con Valeria, ella es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, por lo que sucedió en la localidad de Moreno, esto en, el, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el barrio Las Catonas, Allí a partir del temporal que sufrieron esta semana, eh, tuvo lugar una gran inundación en esa zona que no fue no fue noticia para, para los grandes medios de comunicación y, y esto comentaban en el programa. Hablando de inundaciones, hablando de Moreno, hablando de las Catonas eh, y de lo que pasó allí en estas últimas horas, estamos comunicados con Valeria, ella es integrante del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha, que es de la zona oeste, de ahí de Las Catonas, y queremos que nos cuentes, Valeria, por favor, buenas noches. Hola, eh, buenas noches. Que nos cuentes qué es lo que pasó y qué es lo que estaban reclamando ustedes, porque parecería que hay lugares que, que para los grandes medios de comunicación, no hubo inundación, ¿no es cierto? Sí, es cierto, es como vos decís, no salía ningún medio, que acá toda la zona de Morena, la zona de Catonas de Pfizer y de Bon Giovanni donde nosotros también tenemos el merendero y que fue un proceso de lucha bastante largo con una toma se inunda constantemente con esta ya es la tercera inundación que viene en el año los vecinos pierden absolutamente todo lo que tienen el municipio no se hace presente nosotros hicimos una movilización a principio de año donde habíamos tenido el compromiso del municipio de hacer todo el encajotado de las calles y hacer una obra de menor envergadura que era un zanjeado por el arroyo para que el agua pueda correr su curso eh, pero bueno, no se terminó realizando y bueno, a raíz de eso tenemos eh, muchos evacuados acá en la zona de Moreno por espontánea se acercan a las escuelas que tampoco tienen demasiados recursos por la situación en que están las escuelas acá de Moreno, pero brindan lo que tienen y bueno, con varias organizaciones nos autogestionamos para poder sostener la situación de los evacuados Ahora eh, pre, eh, puntualmente allí eh, el origen de las inundaciones, eh, a qué a qué se se debe, cuál es el el motivo, que hay hay arroyos, hay ríos que pasan por allí. Digo para nuestra eh, eh, nuestra audiencia que quizá no conoce la zona. Claro, no, sí hay arroyos que pasan por acá hasta el arroyo Catona y sí, hay varios afluentes del Reconquista, también, que, que pasan por acá, por la zona de Moreno, y el problema es la cantidad de basura que está en forma estancada y que, en realidad, en los barrios nuevos que se fueron abriendo, que fueron abriendo a los mismos vecinos, no hay obras de infraestructura mínimas, condiciones mínimas, eh, indispensables que necesitan los vecinos para vivir, más los basurales que se acumulan a la, a la orilla de los, de los arroyos, generan un estancamiento, Y bueno, después que no están hechas las obras fluviales que debieron estar hechas en el Reconquista en el río Luján. Claro. Eh, ¿Y qué fue lo que pasó hoy entonces, Valeria? Lo que pasó hoy es que los vecinos cansados de esta situación, que están en la zona lindera de La Arroya, no recibieron ningún tipo de, de respuesta del municipio, en forma espontánea fueron a cortar la ruta 23, que es la que tienen más cerca. Anoche habían hecho un corte, les habían pedido como mínimo tener colchones en el lugar seco donde dormir, y le llegaron 19 colchones para 90 de las familias que están en la escuela 70 y entonces hoy a la mañana decidieron volver a cortar la ruta y en ese interín llegaba un docente que vio el corte de ruta un, el vice director del jardín 909 de Trujuy uh -huh. y dos vecinos que se acercaron a una cuadra donde estaba el corte y donde estaba la policía a preguntar qué estaba pasando y la policía los golpea y se los lleva detenidos Sí. Los vecinos son Verónica Virre y Cristian Redes, y el vicedirector del Jardín 909 se llama Walter Carrera. Ajá. ¿Y todavía siguen detenidos? Siguen detenidos, pero estamos frente de la comisaría en este momento, se acercaron varias organizaciones, todas las estamos aquí en Moreno, uh -huh. más gente de la Correpi, y Salil que es un abogado de la Correpi. Sí, sí. Eh, y el... Están tratando de que libren a los compañeros. En un momento se, tras, se lo trata de trasladar de la Comisaría a Rodríguez con unos vecinos. Tratamos de impedir que se lo traslade y, por cuestiones de seguridad de los compañeros, de los vecinos. Y fuimos reprimidos con balas de goma y gas pimienta. Y bueno, no pudimos evitar que se lo llevaran se lo trasladaron, pero ahora ya están de vuelta acá y posiblemente ya lo liberen. Bien, ¿y muchos compañeros y compañeras heridas ahí No, heridos de gravedad no hay nadie, pero bueno, hay mujeres embarazadas, nenes de todas las edades, vecinos, vecinas son de acá del barrio que bueno, eh, tuvieron que correr, la policía golpeó a una mujer eh, con discapacidad uh -huh. y también bueno, las personas que obviamente que las detuvieron las amarrearon bastante para subirla al patrullero y para detenerla pero una represión brutal por una situación que genera la violencia que genera la decide del mismo Estado, ¿no? Sí. Claro. Bien, eh, Valeria, te agradecemos esta comunicación, queríamos darla a conocer porque evidentemente, así como vos comentaste al principio, no salió en ningún medio que esa zona también había sufrido la inundación. Es obvio que seguro no va a salir tampoco que los reprimieron cuando fueron a reclamar. Así que por lo menos por aquí por nuestros medios vamos a, a poner al tanto a los oyentes sobre también lo que está pasando allí en las cartonas Así que te agradezco la comunicación. No, muchas gracias a usted por el espacio. Adiós, buenas tardes. Saludos.